fuiste solo uno más, una historia de amor pasajero, un romance sin más. Uno más, para mí tu cuerpo no fue más que un reposo para mis anhelos, un deseo, un trofeo más. Uno más, de los muchos que hay por el mundo, anhelando mi amor un segundo, un sueño sin más. Uno más, que me De olvidar de momento que estoy sola sin sentir su aliento, que yo muero con él nada más. Y ahora no me pidas que esté más contigo, para mí eres solo un amigo que su cuerpo me hizo volar. Y ahora no me pidas que sea comante que tú sabes que ha sido mi instante de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 solo por darle en la cara y por no abrazarme a su almohada te ha entregado mi cuerpo sin más y ahora...